En sintonía de tu radio 91.5 FM. Buenas noches a todos los usuarios y usuarias de esta tu 91.5 FM, la radio Rebelde. Esto es grada popular como todos los sábados de 7 a 9 de la noche. Bienvenidos a todos los usuarios a esta revista contracultural, contrainformativa, donde damos la batalla contra los medios de comunicación que nos mienten a diario. Ellos imponen a través de noticias. Series de televisión, ahora por tu pantalla del celular, una guerra que tenemos a diario en grado popular y todas nuestras redes, es batallar contra el uso o la adicción a las pantallas, sobre todo los chamos, animarlos a hacer deporte, animarlos a ir al museo, animarlos a practicar o ejecutar algún instrumento. Bienvenido, Johnny el Maveri. c k FM y dónde en la rebelde, la más rebelde de Katia y dónde? en e Grada Popular. Así、hermano. mismo, es, se puede comunicar con nosotros a través del 0412-736-0577. Es el número de contacto, un poquito más lento. 0412-736-0577. Recuerden que esta estación Radio Rebel está ubicada en la ciudad de la Bolivariana de Katia. La misma donde se transmite la dirección de esta estación bajo el, la dirección de Juan Arteaga, en la coordinación de producción y contenido, Jesús Arteaga. Y en los controles haciendo desastre, El Pulpo de Yaracuy, Daniel Camacaro. Vamos a escuchar el primer tema en esta grada popular mientras、eh, nos acomodamos con un pequeño de perfecto aquí con el micrófono. Eh, vamos a escuchar de nuestro amigo Bot Guayo, el ciño que, que estuvo hace dos semanas acá y compartió hace p o q u i t o un video en sus redes sociales. Esto sí es un productor, señores. Así sí vale la pena invitar a un cantante o a una agrupación, porque este muchacho es totalmente integral y es de acá nuestra parroquia. El hombre le mete e l reggae, la, al h i t h o t Y también produce videos y demás. Sí, no, nos, nos contó ese día que hizo esa de maqueteando con apenas un celular y unos audiculares. No lo dejen de buscar en las redes como botguayo. con W Ese hombre sí que trabaja como es. Botguayo con este tema que se llama Root Boy. オー e n ンス、l i s t e n o i t n l c a m i n l s i t e n l s t i t n o s l i e n i s e n s t e l e s e n l i s t e n e l i s t e n l s t b s e s e s e s e s n t n l t e l e l t boy e s o n o v a n a c a m b i a r l t t e n l i t i n i s n i s n i s e s t e n l i s t e n l l i s t e n l s e n l e n e l i s n l i s t a n l i s t a n l i s n l i l i s t e i e n o s e p o d í a n l i l i t e n l i e n i s n s e s e s e e l s e l s n l s e n l i s t e t e t n i s i e l s t r i t e s t e i s e t n t e n l i e n t l サブスケりヨンロスボイアロスボイイイソノバナカミノシメロスダマバンゴーンゲリディスティンアロスボイサブスケソヨンロスボイアロスボイイイソノバナカミノシメロスボイイ I'm a Leo quite dad is big man w n t o da protection. me u、no、I'm、si si si si、e hey、si no、a a s big man a with no protection. e Che se I'm a big che man with e soy u no ruz b p r o t e s t i o n n o a c a m b i a r Ruz e b o i a m i n o s i me r t h no h protection. a c i n g みんな最高のラストマーバーを見つけたら、最高のラストマーバーを見つけたら、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 I'm a good u are boy, a good boy, and I'm a good the boy. I'm a good boy, e a a h f c i n g a l e safe, good boy. e a h Visita Nuestro blog Radio Rebelde 9 1 5 punto blogspoke. Hubo un tiempo que fui hermoso y fui libre de verdad, guardaba todos mis sueños. Sí, señores, de vuelta en tu grada popular, como todos los. Bebé, no hagas eso. Como todos los sábados de 7 a 9, en esta tu grada popular, que con gratitud y con beneplácito hacemos sábado a sábado. r e c o r d e m o s l e s a cada uno de los usuarios o usuarias que sintonizan la 91.5 FM, que también transmitimos. A través del streaming de esta estación, el cual es Radio Rebelde 915.blogspot.com. Por supuesto, contentos porque ganó l a v i n o Tinto, ganó dos goles por cero.、Ah, ya hizo la tarea l a v i n o Tinto. Ahora tiene que ir a por lo menos sacar un empate a Montevideo en los siguientes días. Aquí tenemos varios de los resultados que solemos dar en grada popular. Aquí, como sabemos, tenemos que d a r l apoyo al deporte femenino que casi no tiene difusión por los medios、eh, grandes, los medios, inclusive los del Estado nos están apoyando a muchas de las ligas.、Eh, se está jugando en paralelo la Liga de Fútbol Femenino Profesional, donde hacen vida al menos 12 instituciones. Hoy día, va, el día de mañana, van a empezar los cuartos de final, los ocho mejores equipos. Y van a ser enfrentamientos bien fuertes, porque vale la pena irlas a apoyar. Por ejemplo, la gente del Caracas f o o t b a l l Club, que son una de las va, favoritas, van a visitar mañana a las 11 de la mañana al Marítimo de la Guaira. Ya en un estadio nuevo de apenas 2.000 asientos, un estadio bien colorido, ahí pegadito a la playa, a la altura Camorichico o quien diría Caraballeda. Eh, los animo a que se acerquen, como también acá mismo en el Fray Luis de, de Fray Luis León u i s l de las Mercedes, hay un complejo deportivo, el cual todo el mundo le dice la Guacamaya, pero a e s e no se llama la Guacamaya, pero se conoció así porque uno de los eh, eh, que alquilan allí los espacios le puso de popular ese nombre. ¿Qué es lo que quería decir con esto? Que ahí van a jugar a d Ifén, ...una... la actual c a m p e ó n de Venezuela y que nos representó hace meses en la Copa Libertadores de América Femenina. Se va a enfrentar a las chicas de Metropolitanos Fútbol Club, otro gran encuentro. Así que estén pendientes. Sabemos que Maveri también nos trae algunas noticias sobre lo que acontece en el mundo de la cultura. Tenemos una agenda cultural siempre en g r a d a popular.、Eh, lo que hablábamos de la pantalla cero. Para redondear, era que hay que alejar a los chamos de los aparatos celulares. ¿Por qué? Porque esto daña parte de su cerebro y crea una adicción al niño y al adolescente. Un niño no puede estar dependiendo de que le den un me gusta. O un like, como dicen los cifrinos de, de Pérez b o n a l d e O la gente de, bueno, del este l este, como dicen los r i d í c u l o s ¿Te acuerdas de, esa, de esos muchachos que hicieron un documental que, que vivían en el este l este? Eso fue hace como 15 años, todavía estaba vivo el comandante Chávez. Sí,、eh, claro, así yo recuerdo eso. Y también un, uno estadounidense, bien malo, que, que salían las muchachas diciendo cuánto se gastaban. Se gastaban 3.000 en un reloj, 5.000 en unos zapatos. Y era pura ridiculez porque en la cabeza no tenían nada, s o l a m era n t e e dinero montado. Es como cuando van a hacer una encuesta y entran a una universidad como la u c a c que tú sabes que ahí hay mucha gente que aparenta tener dinero y la verdad es que con el, el esfuerzo d el sudor, hasta sangre sacan a los padres para poder pagar un semestre en estas universidades. Hace poco se hizo viral un video así, tipo encuesta. Donde el chamo les pregunta: Mira, ¿dónde、no、te vas ahorita en Semana Santa? Ay, no, yo no me iría a Paraguayra. La, la banalización de algo tan natural que es compartir con cualquier clase social en una playa, en un ambiente donde todos somos iguales, porque estamos en, prácticamente en pelotas. Bueno, Entra j e de baño. Ahí entraría la canción esta plástico, ¿recuerdas? La, la salsa plástica. Por supuesto, la chicha plástica. De, de Gran Rubén Blades. Y otra canción que habla también de la gente plástica es una de El filósofo de Guatemala. ¿Sabes cuál es? Nómbralo. Ricardo Arjona.、Ah. <risa> Yo、bien. le digo filósofo de Guatemala porque el tipo tiene unas letras bien. c o o n t t r r v e i De a d hecho, él cuando comenzó en el mundo del. De, él es profesor. La, sí, fue profesor de primaria. ¿Sí? Y sabes cómo Como educaba a sus compañeros, i t a sus alumnos. Cuéntanos, cuéntanos los ahí. Jugando baloncesto y haciendo juegos. Y,、ah. y era muy criticado por la directiva, pero hicieron un test. Él los retó a la directiva y a todos sus colegas que hicieran un test y probaran la inteligencia de cada uno de, los, de las aulas. ¿Y quién crees que ganó? Pues me imagino que Ricardo a r j o n a Así mismo fue. Bueno, él también fue ba basquetbolista. Profesional, él fue profesional en eso s í lo leí,、eh, allá、Basque、en su país. Basquetbolista con la selección de Guatemala. Y la vida de él empezó en Argentina haciendo、eh, tocando en bares,、eh, haciendo trovas. Llegó a conocer a Facundo Cabral. Sí, la fama la, la, la, la tienes en México. Cuando logra llegar a México, ahí sí logra grabar un disco. Bueno, mira cómo llegamos de un tema que es las、eh, la pantallas y la adicción a ellas a la agenda cultural. Mira todo lo que nombramos, pero bueno, vamos a ir redondeando. Vamos a tratar de, de llevar la línea y hablemos sobre la agenda cultural que tenemos para este fin de semana. También recordamos que aquí también anunciamos los cursos y talleres de los hermanos de. Ciudad Caracas, es decir, la Escuela de Comunicación Popular Yanira a b o r n o s la cual está ubicada en el edificio Gradillas, ahí diagonal a la Plaza Bolívar de Caracas, la Plaza Mayor, como leerían la colonia. Y también recomendamos la agenda o talleres y cursos de los amigos de INCES, los cuales a través de Escuela de Medios INCES. Ellos van dando una serie de talleres espectaculares que van desde fotografía digital,、eh, redacción, cursos para operar una cámara de televisión. Y como viene ya certificado con el INSE, lo más seguro que el muchachito o el viejito, así como yo, que pienso hacer un, hice un curso ya allí, puedes conseguir con esa certificación un empleo. O puedes decirle, o te puedes. General u empleo v o e como、eh, community manager, le dicen, o operador de redes sociales. ¿Qué opinas tú de eso? Uy, excelente, vale. Todo lo que no, no aprendamos en la vida, así ya sea mayorcito, n u n c a es tarde para aprender. Nunca es tarde para aprender. Así m e s m o e Y bueno, vamos a empezar aquí en Grada Popular, como siempre, recomendando algunas cosas para la distracción del día domingo. Y bueno, voy a empezar con el primer punto: visitar el Ávila. Pero. ¿Por qué recomiendo la vela? Porque te va a dar dos cosas. Te vas a distraer y vas a hacer deporte. Vas a respirar aire puro. ¿Y sabes cuánto cuesta? Cuesta cero. Es totalmente gratis. Te vas caminando, subes hasta allá hasta el Humble. o ¿Cómo, relajado, dice, pues, ¿cómo, vas... que, ¿cómo、ah? que dicen la, la, la gente allí en la calle? A pie caminando. A pie caminando. Y bueno, y a la gente que le gusta ponerse así fitness, puede subir sábado y domingo. Ahí. Así su ejercicio. Excelente. Y bueno, también tenemos lo de los museos. ¿Por qué no llevar a los muchachos el día domingo a los museos? El Museo de los Niños. Excelente recomendación porque está ahí activo. Y, y lo que único que vas a hacer es tomar el metro. No vas a gastar nada. ¿Cuánto te sale el museo? Cero. Puedes estar muy tranquilo ahí. Más tardecito te llegas hasta el Museo de Bellas Artes. Vas a hacer un tour. En el Museo de Bellas Artes visitas, aprende, le enseñas a tus hijos, a tu s nieto. s Aprendes también tú de la cultura aquí. Y más. Sigue un poquito más, ¿y dónde llegamos? Al Parque Los Caobos. ¿Sabes qué? Ese, pa ese parque lo rebautizaron, se llama Parque Sucre Los Caobos. ¿Sí? Ah, bueno, aprendiendo nuevamente, como acabamos de decir, bueno, el Parque Sucre Los Caobos. Sigues más adelante y llegas a la nueva plaza, la Plaza de la Victoria, que hace poco fue inaugurada con la bandera. La bandera, ¿a dónde a la bandera y a Eh, que trata de la Segunda Guerra Mundial, aunque allá ellos le dan otro nombre, la Gran Guerra. Sí, guerra la, patriota, la, gran victoria la Gran Victoria contra el fascismo. Ese es una, un gran monumento, hermoso, solo lo he visto por fotos, pero la, lo poco que he visto es increíble lo, lo hermoso y, y grande que es. Está ubicado. Al lado de la Plaza de Venezuela. Se puede decir, sí, ¿Al frente, lado? lo que llama la fuente、sí. de Plaza de Venezuela. Plaza de la Victoria de la Gran Guerra Patriota. Exactamente ahí. Es, es muy bonita. Yo pasé la villa. Le puedo decir que pueden hacer ese pequeño tour. ¿Y cuánto van a gastar? No van a gastar nada. No se requiere tanto dinero para divertirse un sábado o un domingo. Excelente acotación. Sabes que uno、eh, lucha porque mucha gente se queda pegada en su casa y vive q u e j á n d o s e con su negativismo, con su mala vibra. Y uno lo que le dice, hermano, s a l a caminar. Si estás estresado, solo ponte a caminar por lo menos 10, 15 minutos, quizás 30. Yo medio caminando hasta Bellas Artes, por ejemplo, desde Plaza Sucre son como 45 minutos. Aproximadamente, y eso te ayuda en desestresarte. Conocer gente, porque de repente conoces a alguien en la camina. a h、hey, mira, tú siempre pasas o, por aquí! O como siempre recomiendas tú, vaya a Parque el Oeste, a e c h a un pie los sábados y domingos con los amigos de la tercera edad. Eso es impelable ahí, al sol de la salsa ahí. O te vas para la Plaza El Venezolano, conoces a ese poco de abuelitas y abuelitos, y no tan abuelitos, echando un pie. ¿Qué te ayuda a caminar? Si te recomiendan a diario caminar 30 minutos, imagínate bailar. Bailar quema súper calorías. Imagínate eso. Te vas a poner en forma, vas a disfrutar. Y seguro que alguno de esos abuelos te echa un buen cuento, una buena historia de su época, una buena anécdota. Y te vas a instruir y sueltas el celular, como siempre dice Javier Sabiel. Suelta el celular, suéltalo. Así mismo e Mira, sabes que estás tocando otro tema muy interesante. Porque si usted quiere conocer la historia, tienes que buscar a las personas de la tercera edad, las cuales te van a contar las anécdotas de cómo se fundó tu barrio, tu urbanización. Porque Katia. Ah, por cierto, queremos felicitar a, una vez más a nuestro amigo Johnny, el Maverick, el cual se estrenó el día. Jueves, jueves, Gracias,、bien. gracias, sí. El día jueves, gracias. Jueves, gracias por el apoyo a, de t o d o El jueves la a las 4 de la tarde pueden escuchar Caracas 5 décadas después. Un programa donde se afincan en eso, en recuperar la memoria de Caracas y de la parroquia Sucre. Nos van contando de a poco、eh, anécdotas sobre、mm, agrupaciones musicales, sobre edificios, sobre todo lo que tiene que ver con el patrimonio. Y también, por supuesto, colocarle música de aquella época. Exacto, música de, la, de cinco décadas, porque cinco décadas, imagínate, abarca bastante tiempo y habló de cine. Las películas de hoy, las películas que fueron aquel tiempo. Aparte, Johnny, el Maverick tiene un podcast,、eh, y hoy habló, o, o lo guindó esta madrugada, sobre. Era de Richie. Richie Valley, La Bamba.、Eh, era muy triste la historia de ellos, porque ese muchacho lo que tenía era 18 años. Mucha gente se pone en las horas locas a bailar La Bamba. Y él ni siquiera supo que esa canción iba a pegar. Número uno. Claro, él la pega graba a y a los pocos meses muere. De hecho, tiene ocho meses, solamente ocho meses de carrera artística y ya era número uno. Bueno, los invitamos. Es el primer, es el primer latino en, en, en hacer rocarrón k n d español y en salir cantando en la televisión norteamericana en español. O sea, muchos méritos a la vez.、Sí. Eh, la idea es recomendarles a que vayan al blog de Grada Popular donde tenemos el enlace. Al podcast del amigo Johnny el Maverick, porque nosotros s i creemos la reciprocidad, así como dijimos y agradecemos al panita Bob Guayo, que por sus redes sociales le recomienda escuchar Grada Popular y también, por supuesto, la emisora 91.5 FM. Nosotros tenemos que ser recíprocos, es decir, si yo doy parte de mi tiempo. Para una producción, para un colectivo informativo, se supone que el, el del otro lado que recibe el servicio o el favor debe devolverlo. Es decir, cadena de favores. Así es, y un saludo y muy buen video. Aquí nos pasó un tiempo excelente con el amigo de Riggi, con Bok. Es un productor, como ya tú lo nombraste, excelente y muy creativo, ya que grabó en el baño. Usando la acústica ahí, con pocos recursos, con, con un sí, celular. i n c l u s i v e lo retamos, le preguntamos a e n v i v o que si él era capaz de dar un taller acá en Radio Rebelde, en los espacios de, de Radio Rebelde, y él jamás dijo que no. Dijo, y también, vamos y también a... lo retaste cuando le diste j i que cantara a Capela y él se lanzó. No fue solamente eso, como dicen, a u t o t u n e Él canta, <risas> el señor canta. Mira, mira, ya estamos hablando mucho, vamos a un corte musical, vamos a escuchar a Siniestro Total, una banda de. La España gallega. La película llega desde este 29 de mayo a las salas de cine comercial del país. El documental, r e a l i z a d o por María de los Ángeles, se exhibirá en su primera semana en 30 salas de cine comercial. ¿Qué esperas? Busca en tu cartelera de cine regional y no te quedes sin ver c u e c a memoria ancestral. p a y p a n t ó n Anne <tose> p a s c a s p ó n Emisora comunitaria de Katia, Radio Rebelde 91.5 FM, con más fuerza. Sí, señor, de vuelta en esta tu grada popular. Y bueno, escuchaban allá siniestro, total, una agrupación de, yo dije, España gallega. ¿Sabe s por qué dije eso? Porque hay que acotar que España es un reino ficticio en el cual hacen vida más de cinco regiones que quieren su independencia. Ahí e s t á i n c l u i d o los gallegos, como d e c i m o s aquí cariñosamente Los catalanes,、Néstor. los valencianos. Los vascos, los amigos vascos de donde nació la familia de Bolívar, por eso que siempre rebelde y de donde mi apellido supuestamente. No, yo creo que es catalán, otra región que también tiene su propia lengua, tiene su propio. Música, ellos tienen una música que es muy acústica, es excelente. No, aparte que tiene uno de los mejores documentalistas y r o c k e r o más virales del mundo, el señor. Fermín Muguruza. Ah, muy conocido, muy conocido. Claro,、eh, con su agrupación.、Eh, bueno, ahora le recordamos el nombre. Yo soy muy, de muy mala memoria. ¿Sabes qué? Arrancamos hablando del avino tinto y no vimos los resultados de la eliminatoria. Malo, malo, malo. Vamos a darlo. Venezuela ganó dos goles por cero. ¡Qué bien, qué bien! ¡Alegría de todos lados! ¡Ganamos, ganamos! ¡Vale, alegría! Así mismo es. ¡Ánimo, ánimo! Como dice el t i b r e Rafael. <risa> Mira, lo cierto es el caso que Venezuela se acercó un, a los puestos del de,、eh, repechaje. ...estamos... Bolívar era nuestro rival más directo. Nosotros le llevábamos solo un puntico por arriba. ...ellos Nosotros teníamos 15, ellos tenían 14. Y logramos subir al puesto 7. Eh, posicionándonos solos en ese puesto de repechaje con 18 puntos. Bolivia se quedó con 14, Perú en el penúltimo lugar con 11 y Chile con 10.、Eh, por supuesto, ya Argentina con 34, sobrado elote, como lo dicen en el argot del e i p i s m o 5 y 6. <risa> <risa> también tenemos a Ecuador con 24 puntos y Paraguay también. Paraguay tuvo un triunfo、uh, contundente ayer y dejó a Brasil bien votado. Borea en el cuarto lugar con 22. Por cierto, muchos están enfadados con Brasil y su nuevo técnico, pero、uh, tengan paciencia. Eso van a entrar porque sí, Brasil es parte del negocio de la mafia llamada FIFA. e e r a c Internacional ó i n de Fútbol Asociado. Ese no、y、lo van a dejar por fuera nunca.、Eh, Eso es lo que genera dinero. Ahí, ahí, ahí, están, ahí, ahí está el negocio. Ahí está el negocio. <ríe> y en el, cuarto, en el quinto y sexto lugar vienen Uruguay y Colombia Venezuela, como ya dijimos, en el séptimo, en la recta del frente, pasando por la panamericana. Esperemos que próximo,、eh, la próxima jornada, que será el 10 de junio, cuando cae 10, el martes, creo. El martes 10 de junio, vene,、eh, la siguiente jornada será: Venezuela irá a, visa, a visitar a Montevideo, al e Uruguay. Se puede decir que ese va a ser también un juego de vida y muerte, un empate nos caería como anillo al dedo. Pero si viene una victoria, como una vez sucedió, que le ganamos tres goles por cero hace unos cuantos años con Richard Páez en la cabeza. q u i é n quita y conseguimos nuestro cupo directo en vez de ir al repechaje. Por cierto, van a jugar también. Bolivia recibe a Chile, ya un par de fallecidos.、Eh, <risa> Argentina recibe a、eh, Colombia el día 10 también. Y、eh, Brasil recibe a Paraguay y Perú a Ecuador. Interesantes encuentros. Los cuales podemos ver por los, difer los diferentes canales nacionales. Hay algo, por ejemplo, en Venenovisión, así l e decíamos en una época que eran un poquito obtusos. Un poquito bastante, diría yo. Sí, cuando los medios de comunicación se creen partidos políticos, amigos, no esperen que la gente le v a a a llevar rosas. Bueno, si tira、bien. piedra. Te van a responder igual. Aportense bien que para eso se llaman medios de comunicación. Es un balance. Entiendan, métanse en la cabeza. Pero como ustedes nada más entienden lo, lo que le dicen desde Washington, vamos a verlo desde un punto de vista que ahorita estamos en paz con los medios de comunicación. Estamos. Cuidando pues, la arepa, como se dice. Es, no, y estamos en un ambiente de que debemos propiciar la paz, de que debemos a llamar a una oposición seria, que obviamente nosotros no lo creemos mucho. Pero desde aquí llamamos a la sindérisis, como decía el camarada, nuestro can, ex canciller, el cual tenía un canal, un programa en, en Televen, José Vicente, José Vicente Rangel. Ay, memoria mía, ¿qué me recomiendas tú para la memoria, hermano? Caminar los días sábado y domingo. <risa> <risa> Caminar. Hay que hacer ejercicio. Lo, Prácticamente lo que te recomienda un traumatólogo cuando usted tiene una rodilla que le está dando problemas es hacer ejercicio para fortalecer esa parte. Lo que te va a recomendar también un traumatólogo cuando usted tiene una hernia en la columna, por ejemplo, es hacer yoga, es estirar el músculo y acostumbrarlo para fortalecer la parte donde está dañada. Obviamente. Todo el mundo tiene miedo, pero hace una hernia en la columna porque tiene un riesgo real. Vamos a dar una vez ya los resultados de la Liga de Fútbol Femenina, ya que estamos montados hablando del deporte. La jornada número 10 del fútbol femenino en Venezuela se efectuó pas el, el pasado miércoles y se enfrentaron el Bolívar Sport Club, que empató con el Marítimo de,、Vene、de La Guaira 2 a 2 en el estado Bolívar. Caracas Fútbol Club aplastó a, las, a los hermanos Páez, así se llama el equipo de fútbol femenino, tres goles por uno en Cocodrilos Sport Park. El Monagas Sport Club recibió la visita de Adifén, la actual campeón de Venezuela,、eh, y se llevó tres goles allá. Las chicas de Adifén fueron a darle tres goles allá a Maturín. Y las, las chicas de Academia Puerto Cabello、eh, obtuvieron una victoria contundente de tres goles por cero a las de la u u c b El Deportivo Táchira recibió al Deportivo La Guaira.、Eh, las chicas del Aurir Negro le llaman al, al, al equipo del Táchira, que sin duda es el equipo más aguerrido popular de, de Venezuela. Por más que algunos hermanitos míos que le van a, al Caracas p o r e l Cruce pongan bravitos. Metropolitanos 1, Carabobo 2. Eso se efectuó en la Universidad Santa María, allá arriba, casi llegando a las filas de Mariche. La próxima jornada, que empieza este domingo y ya son los octavos de final. Son encuentros directos, las que pierda se va para su casa. Son juegos de ida y vuelta. Este domingo comienza la jornada: van a Carabobo Fútbol Club va a recibir a las 11 de la mañana a Hermanos Pais. Repito, es una escuela de fútbol,、eh, de fútbol el cual tiene su equipo en la Liga Femenina f ú t b o l l El Marítimo va a recibir al Caracas Fútbol Club en La Guaira. Interesante juego a las 10 de la mañana que va a contar con transmisión. Son pocos los equipos que transmiten, y eso lo discutimos varias veces en grado popular. Necesitamos que la Federación Venezolana de Fútbol y las universidades que tienen sus escuelas de comunicación se comprometan a transmitir, aunque sea por streaming, lo que viene siendo estas ligas importantes. Esta es una liga profesional de fútbol, y hacemos la autocrítica siempre, por eso mismo hay que apoyar a las chicas. Por ejemplo. ¿Por qué el Banco de la Mujer, que es una institución del Estado, por qué el Instituto Nacional de la Mujer o Mi Mujer no apoyan esta liga? Contéstame eso, Johnny, por favor. Bueno, pienso que no hay ganas, no hay la motivación, porque mira, las muchachas están jugando, le están poniendo corazón. El, aquí, obligatoriamente, porque ya no es una súplica, es obligatoriamente a p o y a l a s Ellas están demostrando el talento, el estado, la capacidad, el estado, y el Estado tiene que apoyarlas. el IND también tiene que poner su granito de arena. Como tú así, dijiste la otra así, vez, que en las universidades deben salir los de audiovisuales. Afirmarla, no estás estudiando, ahí tienes el fogueo, hermano. Exacto, hacen, ¿cómo se llama esto? Se ponen de acuerdo entre los dos y, y ese es el trabajo social del estudiante y para que la p r á c c t i a ya o r a a d u s e Y el otro encuentro, que, porque son cuatro encuentros, vamos a volverlo a repetir porque nos fuimos otra vez con la autocrítica: c a r a b o b o versus Hermanos Padres a las 11, Marítimo, enfrenta al Caracas f o t b o l Club a través de Marítimo TV por YouTube. t á Chira e n f r e n t a al Deportivo La Guaira. Ese juego también tiene transmisión por YouTube, gracias a Dios. Y a Difen, que es el actual campeón y hace vida en la Universidad Católica Andrés Bello, no tiene transmisión. Es increíble. Ellos van a enfrentar en el Fray Luis de León, lo que llaman las guacamayas hoy día. A la gente de Academia Puerto Caballo a las 11 de la mañana. Así que, si usted quiere ver buen fútbol, vaya a apoyar a estas chicas. Vamos a, a hacer el llamado también a las instituciones para que apoyen a las hermanitas y hermanitos. Ni hablar de la Liga Superior de Baloncesto, la Liga, la Superliga, es que la han cambiado tantas veces el nombre. <risa> ya, ya te e s e á s loco. Sí,、mujer. la Superliga.、Eh, Para mí me parece ridículo llamarle Superliga porque me recuerda a Hollywood, a las comiquitas, a los supersónicos. Sí, a una banalidad. Llamen esa vaina como es, criollo, Liga Nacional de Baloncesto, vale, vea. Y ya, ¿Qué, más qué, clarito. Qué, ¿Qué Superliga? ¿Qué es eso? Bueno, lo cito: el caso que también se está jugando la Superliga Profesional de Baloncesto Femenina. La misma solo tiene transmisión por, un, por los canales de YouTube. De los equipos y a veces la federación transmite por Superliga TV. Así que tenga atentos, son, encuentros, son equipos apenas seis divisas que hacen vida en esta liga y en la misma hacen vida nuestras chicas, nuestras venezolanas. Que por cierto, vamos a felicitar desde aquí también a la selección de baloncesto sub-16, la cual acaba de obtener el día de ayer su cupo directo al Mundial. U17 de baloncesto. Bueno, un, una gran felicitación para todas esas muchachas y todo el pueblo venezolano. Tenemos que estar alegre,、Así、contento mismo, ¿eh? y feliz. Mira, yo iba a poner aplausos, pero alguien me movió de la carpeta de promociones. Los aplausos. Los efectos.、Oh, no, no, no, no, no. Aquí hay, aquí hay un duende aquí en la radio que nos s a b o t e a Este grado popular está por la 91.5 FM. Ya tenemos las 7.39 de la noche nocturnal. Como dice Johnny, el Maverick. Vamos a un nuevo corte musical.、Eh, recuerda los puntos de contacto: 0412-736-0577. Quien les habla aquí: Javier x a v i e r el Porto, y por allá el Johnny, el Maverick, el cual sale todos los jueves a las 4 con su Caracas, 5 décadas después. Aí vamos, f e i Aqalelquitearubanaco Que no te llegue ni un palo Que no te llegue un palazo Resiste africano, resiste Resiste américa, resiste Resiste irak, resiste Resiste mapuche, resiste La historia la escriben los pueblos La historia la escriben los hombres アルタ、アルタ、アルタ、アルタ、アル バラード、コレクリネンロパコ、サカレーキティア、ワナ r ケノテ、ケケノテ、ケノテ、ケノテ、ケノテ、ケ g テ、ケノテ、ケノテ、ケノテ、o ノ Fui libre de verdad. Bueno, regresamos cuando son las 7:44 pm. m d o n d e Grada Popular en la 91.5 FM. Escuchamos esta canción revolucionaria. Muy bonita la canción. Y te seguimos aquí como siempre. Lo que h a b l a Javier s a b i e r Deja el celular, ¿vale? Vete al Parque del Oeste. Vete al Parque del Este. Ahí hoy, el domingo hay unas grandes actividades gratis. Esas actividades son gratis, no tienes que pagar. Simplemente te montas en el metro, llegas a la estación y una vez empiezas e l ejercicio, esos ejercicios son totalmente gratis, vas a disfrutarlo. Vas a pasar un domingo distinto fuera de la computadora, soltando el celular. No te lo vayas a llevar, por Dios, porque no hacemos nada. Lo dejas en tu casa. Así mismo hago yo cuando venía para acá, para lo que llamaban antes Inca, el cuartel, hoy Polideportivo Hugo Chávez. Yo dejaba el celular en mi casa. Primero, cuando uno sale a hacer ejercicio, llevas un, un pantalón de estos cómodos que apenas metes el pantalón, <risa> se te bajan los pantalones. No, no, no, no. Señores, olvídense ese aparato. Cuando usted va, vaya a dormir, como lo digo todos los sábados, póngalo cargar a cargar dos locales más allá, es decir, do, seis metros más para atrás. O sea, póngalo cargar a cargar en la cocina y usted se va a dormir tranquilo. Porque si hay algo que incomoda, hermano, es que usted tiene un sueño profundo y de repente le llegó una notificación. ¡Pim, pim! Y tú. Te se, eliminaron se el cortó, sueño y empiezas a sufrir. Se cortó el sueño. ¿Qué te parece? Esa canción bien combatida、eh, la tomamos aquí a, al azar y me fascinó. Muy bonita la voz de la muchacha, el mensaje excelente. Sí, no se, te rindas, sigue sa adelante. Sabes, ¿Sabes que、eh, se notó que es chilena, es mapuche, porque、uh, el fondo musical y lo que implica el mensaje que está detrás、eh, es un mensaje bien c o m b a t i v o Al cual nosotros, como programa revolucionario y programa bien guerrillero, que nos consideramos. A veces caemos en algunas críticas y situaciones que algunos compañeros、eh, a lo mejor no lo malinterpretan. Pero deben entender que la acción de la persona es lo que más vale, porque tú no haces nada con entrar en una discusión vacía. Tienes que recordar que todos estamos jalando para el mismo lugar. Y que la cadena de favores que hablábamos hace rato, pues. Tienes que ser condescendiente con el que te está ayudando. Y solidario. El, y solidario con el que te está ayudando. Si usted ve, hermano, así sea la señora que le cae mal en la cuadra, porque le dicen que es la cámara que vigila en la cuadra, y la ve pariendo con una bombona llena, ayúdela, no sea malo, usted también va a llegar a esa edad. ¿Sí? Quites esa mentalidad de de miserable, porque es una mentalidad miserable. El hecho de no implica que lo cortés no, no quita. quita lo valiente. Ayude a ese anciano, así le caiga mal, ayúdelo, déle bu las buenas tardes, las buenas noches, aprenda a ser una persona madura, solidaria, para con el vecino, así le caiga mal, porque el vecino, quieras o no, es tu familia, es tu familia. Porque si se está quemando tu casa, ¿quién crees tú que va a llamar a los bomberos? ¿Quién crees tú que va a llamar a un familiar tuyo? Y le va a decir: Mira, apúrate que tu casa parece que hubo un incendio y tal.、Ah, señor, aprenda a ser un poquito más maduro en esos aspectos. Cuando te va al CLA, cuando te va a una reunión, una asamblea de, de la comunidad, de la comuna, del CLA, del Consejo Comunal,、e、entienda que todos buscamos por el bien común. Así es, tiene que ser solidario, como acaba de decir Javier、Saliendo. Y hablando del bien común, ya se solucionó el problema del agua en tu sector. Tienes que decirme eso. r a voy a tener que decir lo que por fin, por fin hoy llegó el agua, porque yo soy autocrítico, como lo dice Javier. Como dice,、si、bien lo digo. Mira, sí, mira, sin efectos especiales. Aplausos reales. A capela. <risa> bueno, si、sí、llegó, gracias. A Dios, teníamos, llegó. teníamos como un cuatro programas. s d i c i é n d o l e a las autoridades de Hidrocapital: manden el agua para el sector. Pim, pim, pim, pim. Las torres, pasaje 15, 16. Llegó. Gracias, gracias, Hidrocapital, gracias. No, hay que. No, así como uno critica, también tiene que agarrar y felicitarlo. s Hay felicitar ahorita a todos los que están haciendo en la Avenida del Cuartel, hablando aquí de Katia, toda la Avenida del Cuartel, hasta casi llegando a Boquerón, están reparando las aceras y el muro perimetral que hace lo que era antiguamente, ¿te acuerdas? La cárcel ahí, de... que ahí tuvo por cierto Carlos Andrés Pérez. Ah, sí, el hombre que camina y da la cara. <risa> Ahí estuvo preso. Dio tanto la cara que se quedó <risa> con la frente amplia. <risa> Mira, ¿qué te iba a decir? Sí, sí, yo la vi también, bien colorida, bien bonita, pero, pero, pero, pero. Las aceras que están saliendo de lo que era el Inca, el cuartel, todavía siguen varias partes de la acera o los troncales sin tapas. Bueno, esperemos que lo solucionen rápido. Y un peligro, porque. u e s un peligro para los motorizados. Yo、no, e s t a n d n o en moto. No solo el motorizado, cualquier anciano o cualquier persona normal que vaya caminando por allí, porque、eh, justo allí está la puerta que va hacia la piscina de ese polideportivo, que entran muchos niños. Niños, o sea, sí. Ahí estuvo mi n i e t o Más de 150 niños deben hacer a diario piscina allí. Con、Cual、su padre, representante. Cualquiera podría pasa, ¿no? caer、sí. en esa cloaca que no es tan alta, porque eso son cloacas. i n c l u s i v e hay un sector que creo que le llaman la, una boca de,、uh, de, para recoger el agua de las lluvias. Y yo creo que lo hicieron exagerado. Algo amplio. Por ahí se podría ir una persona. Sí, un peligro. Bueno, vamos a llamar a las autoridades ahí para que corrigan eso. Ahorita que están todas las cuadrillas trabajando, ojalá que lo vean y el ingeniero o el que está encargado ahí corrija eso, Javier. Por cierto,、uh, un mensaje de solidaridad y. Pronta recuperación para el hermanito a l e x a n d e r Guevara. o y e sí, ese señor no solamente es profesor, es un locutor, cantante, productor y lo entrevistó aquí, Xavier Xavier en Grada Popular. Apenas llegó a Caracas y en la radio le dio una oportunidad. Ojalá se recupere pronto. Javier tiene más información. Él se estrenó el pasado sábado a las 4 de la tarde en un programa llamado Salsa Manía. Muy bueno, por cierto, lo colocamos para rendirle homenaje antes de entrar al aire. Y por supuesto, de aquí la mayor de la energía, pronta recuperación al, hermanito, al negrito de la salsa o、oh, el matatango, se, se hace llamar el, el, el hermano profesor. De oratoria, a l e s s a n d e r Guevara. Ojalá que nos acompañe dentro de pocas semanas y nos siga animando con su salsa manía. Pronto recuperación para nuestro amigo y colega aquí en la radio. Así mismo es. Nosotros debemos recordar que、eh, Grada Popular tiene diferentes maneras de contactarlo. Tenemos、eh, el WhatsApp que es el 0412-736. 0577 0412 736 0577 y en el mismo puedes、eh, mandar tu felicitación, puedes opinar sobre el triunfo de la Vino Tinto, nos puedes sugerir algún tema para tocar acá. Recuerda que esta revista radial está dispuesta y、eh, abierta a todos los emprendedores de la parroquia Sucre y. a Donde llegue el, el nuevo transmisor, porque ahora Radio Rebelde está con más fuerza. Bueno, ¿Llegamos qué? Como a... Hasta el cocofrío por allá, kilómetro 4. No, yo creo que más. Y hacia el este, el este me han dicho que se escucha hasta en Plaza Venezuela. No, más arriba. En... Como dice Roberto Hernández Montoya, allá en el. <risa>、eh... En un monumento que está allá, vale. <risa> él decía el monumento, él lo decía de una manera vieja o cosa, vale. Ahorita no me acuerdo, pero era en un sitio donde los fascistas se reunían en aquellas épocas turbulentas de la política venezolana, donde varios militares se voltearon al proceso y al pueblo bolivariano. Y resulta ser que ahí acontecieron ciertas cosas y bueno, pasaron ciertas. O sea, como dice por e l Caizamango, cosas veremos. Bueno, pero. o m u c h o claro, muchos la pagaron ahí, oíste, muchos pagaron eso lo que hicieron ahí. Mucha gente también iba engañada. Hay que, hay que, hacer, hay que decir que la oposición son unos, unos expertos en engañar a las personas. Mira, teniendo todos los medios a su favor, todos los días manipulándote. Y aún así, este pueblo es tan duro y tan fuerte que se contu, nos contuvimos varias veces y estuvimos a punto de una guerra civil. Gracias a Dios y a, que, a la inteligencia de nuestros líderes, empezando por el panita de, que vendía arañas allá en el Barina. El arañero de Barina. El arañero. A mí no me gusta llamarle a, a Hugo Chávez, no me gusta llamarle el comandante supremo. No, no, no, no. no. Él es un líder, fue un líder y es una persona que fue ejemplo. Gracias a, a su ejemplo como comunicador, yo me animé a terminar m e de postular para hacer radio en, en una emisora que existió en las cercanías de aquí de la ciudadela, llamada Radio c a t i a Libre. En el 2002 enfrentamos también、eh, ataques de, la, de los fascistas. Y yo tenía un programa a h í de radio y yo me terminé de empujar a, a la comunicación porque eso u no nace como con un dote o con una vocación. Yo bueno, pienso que sí naces con ese don. Sí, sí. Cuando tú tienes, y por ejemplo en mi casa, mi padre llegó a e s t a g r a b a n un disco de dos canciones, que por cierto, ando en una búsqueda de ese disco a ver si algún día colocó ese par de temas que él agarró al azar. Así como hizo Guayo. Un día de la madrugada él trabajaba de panadero y tenía ese afán de ser cantante. Y ese muchachito que repartía pan a casa por casa con el saco de panes al hombro, iba y dejaba pan fiado a los marchantes, le decían marchantes a los que, repart época,、claro、los que, que repartían、sí. pan de puerta a puerta, allá en lo que llaman Santa Rosa, hoy colegio de ingenieros. ¿no? Todas esas casitas viejitas. Y como mi padre era un tipo bien jocoso y bien echador de broma, le, le pusieron hasta el mote de Tintán. Imagínate tú. Y、sí, ha sido bien alegre, porque Tintán siempre ha salido en las películas así alegres. Mira, entonces una persona que trabajaba 12, 14 horas en una panadería y todavía tuvo el sueño de ser como la canción de, del Panita Este, de Franco Evita, como Luis, soñando detrás de un. Volante de todo. De un volante ser cantante. De, en, de, de, de rojo a verde no hay mucho tiempo para soñar. Así mismo, es, bueno, el hombre sacó un disco de dos canciones y agarró dos canciones al azar de una caja de discos y escogió un tema llamado Triste Final, que es sobre alguien que se le muere la pareja y es un bolero. Y el otro se llama Esclavo Libre, que es como un himno de los cubanos. Agarró, lo s grabó esa noche, él cuenta que eso fue como a las 2 de la mañana en una estación de radio de esa antigua, creo que fue en Radio Rumbo que é l hizo eso, y le salió una voz espectacular que nadie pensaba, porque una cosa es que te escuchen así y otra cosa lo que tuvo es playas cuando cantas, ¿no? Claro, es muy distinto, tiene que poner el sentimiento. Y como、detonación. tú dices, en y en esa época no existía a u t o t u n e a u t o t u n o a h no había、no、autotune. <risa> bueno, es una anécdota q u e u n o v i e n e Y es un patrimonio y un,、eh, como un, algo que uno trae artístico en, en, en las, las venas, venas, en el ADN. Bueno, de pronto por eso fue que yo tengo esa vena de comunicar. Un ejemplo. Y tú te animaste. Lo heredaste. Exacto, tú te animaste a ser músico. Sí, yo pienso que siempre trae, como dices tú, en la sangre, en las venas, ahí, ese sueño, ese anhelo de ser músico, compositor,、eh, hasta albañil, porque es algo que a ti te gusta, pues te nace y lo haces muy bien, pues. Claro, y como los chamos también sueñan ser Messi, sueñan ser Soterdo, sueñan ser Juan Arango, ¿vale? Un Oscar de León en la salsa t a m b i é n Todo、también. el mundo quiere ser famoso, eso no es malo, solo que hay que te, caer siempre en la realidad y mantener la humildad. Saber que no todos los que estén en el fútbol van a, van a llegar al fútbol profesional, igualmente con los peloteros. El deporte te ayuda es a ser un mejor ciudadano. Claro, porque tienes disciplina. El deporte y la música tienen eso: disciplina y constancia. Tienen que tenerlo para poder llegar a donde tú quieras. Y como nosotros somos solidarios y mantenemos siempre el mismo discurso, vamos a escuchar un poema.、Eh, vamos a seguir apoyando y defendiendo lo que la lucha de Palestina. Palestina está viviendo, vamos a volver a recordar momentos. Históricos, donde la humanidad lamentablemente no está actuando por bien, es decir, las grandes potencias son cómplices, inclusive hablando no s o l o de Estados Unidos e Inglaterra, que son los primeros dos cómplices que, que tienen este genocidio, sino que también tenemos la. La, eh, la necesidad de obligar a otras potencias a que ayuden a parar ese genocidio, donde un pueblo está siendo masacrado, niños bombardeados todos los días. Las imágenes, señores, increíbles: bombardeo de hospitales, de los pocos edificios que quedan en pie, porque ya, esto ya creo que ya pasó el año de bombardeo. s Imagínense un área donde vivían. Un Millón quinientas mil personas y es como la costa de la guayra. s í ya prácticamente vamos a decir que la barriera n p u e s ya no, no queda poco ahí. y El sufrimiento de esa gente no va a pasar porque un edificio lo puedes construir, una casa la vuelves a hacer, pero el hogar no, el no, hogar no lo vas a poder y, volver a hacer. Sabes que yo no recuerdo si este papá, el nuevo p a p a que muchos creen en él, otros obviamente no,、eh, porque, pero hay que decirlo, es un líder. Y ese señor tiene que hacer un, un llamado a la humanidad, un llamado a la... Porque la ONU prácticamente no existe. La Organización de Naciones Unidas solo hace lo que le dicen los, los cinco países potencia que se sientan ahí en la mesa en la cuestión esta de seguridad. Es lamentable, señores, es lamentable y triste cómo la humanidad está viendo cómo masacan r a un pueblo que tiene su propio idioma, que tiene miles y miles de años en un sitio, Y, la gente, y no hagan nada, señores, por favor. Un poquito de, de por favor. Vamos a escuchar este poema, un poquito largo, pero contundente, para que concienciemos acerca de este tema, este terrible tema del genocidio. Seca. El sol golpea con violencia. El plano de visión se va abriendo poco a poco. Una madre llora en la arena. La muerte de un hijo. Se sigue abriendo el plano. Nuestra pupila enfoca desde el aire. Se detiene. Un campamento. Refugiados. Tierra devastada. Ocupación. Es Palestina. Es 16 de diciembre. Es 1950. Allí nació un niño. Ese niño es mi padre. Nacer en Palestina significa tener la mirada llena de alambradas, no poseer más tierra que la de tus zapatos. La ocupación convirtió la infancia de mi padre en una palabra tachada, en un brusco trayecto hacia la adolescencia. Corría su niñez en pantalón corto, perseguida por la imagen borrosa de los amigos perdidos. De otros niños arrancados de la vida cañonazos. Dice, dice que su infancia fue feliz, con sus dos bolsillos llenos de palomas muertas hasta los bordes. Allí vio a la fatalidad, como un habitante más cruzando por la calle, cruzando la alambrada, cruzando hasta su vida. La desesperanza empotrada en las costillas. Dice que su infancia fue feliz. Nunca quise preguntar mucho por su adolescencia. Porque sé que fue un joven abrochado un fusil, un imberbe bajo el plomo. No tuvo que ser fácil resolver esa ecuación: guerra, ocupación y adolescencia. Los primeros años de su vida se fueron por el desagüe de la historia, pisoteados por la bota militar del siglo XX. La guerra lo convirtió en huérfano de su propia niñez, en viudo de los mejores años de su juventud, en el hijo ilegítimo de la derrota. Aprendió a correr en 1967. Se libraba la guerra de los seis días en Palestina. El desastre lo empapaba todo con sus manos. La muerte se bajó en su parada. Iba por él y sus amigos a recogerlos en la valla del colegio. Tres jóvenes conforman la escena, tres jóvenes reclutas. Dieciséis años, dieciséis ventanas a la catástrofe. Palestina significa catástrofe. Ellos lo saben, nacieron en la tierra equivocada. Para otros, tener 16 pasaba por invitar a chicas hermosas a apurar la vida. Pero Palestina significa desconsuelo, significa humillación. Palestina es una vista panorámica del desasosiego, el nombre en árabe de la desesperación. Palestina es ningún lugar, una tierra inexistente, los registros, kilómetros cuadrados de amargura. Como decía, 16 años, tres niños asustados, varios tanques a su encuentro. Allí vio a mi padre a la amistad colgar desangrada de esa valla que uno de ellos nunca pudo superar. Corrió. Él corrió. Corrió hacia las montañas. Corrió como quien busca otra vida. Algún despiste del destino que le permitiera contarlo. Debió equivocarse la guadaña. Porque quien escribe esto es su hijo. Este poema es la deuda que tenía con él, con sus pies que nacieron descalzos y sin tierra, con sus pies doloridos que no pudieron pisar nunca un metro cuadrado de tranquilidad. Mi deuda con sus pies que corrieron bajo el fuego enemigo, mi deuda con sus piernas que temblaron bajo el fuego enemigo, mi deuda con sus manos atadas por el odio enemigo. Gracias, Padre, por correr, para que hoy yo estuviera aquí. Seguramente en Palestina, haya una bala fallida con mi nombre escrito en el acero. Yo sé que ha pasado el tiempo, pero no se puede mirar a la muerte a los ojos y regresar intacto. Nadie, nadie puede. Palestina significa ocupación, injusticia, derrumbe. En esto consistió la vida de mi padre allí. Episodios como estos hacen que uno nunca llegue a ser del todo adulto y nunca pueda ser del todo un niño. La infancia se va, el agujero, el agujero permanece. No conozco a ningún palestino, al que no le duela un país entero dentro. No lo conozco. Huir, plantar tus doloridas raíces en otra tierra, como si eso fuera posible, era la única puerta a la esperanza, una vida sin señales de retorno. Es difícil vivir cuando se está a quince minutos del próximo estruendo, tan al borde de otra nueva humillación. Y de luto las palabras, de luto los hermanos, de luto las escuelas y el refugio, de luto bicicletas, de luto el aire, la risa cancelada, los olivos, los pañuelos, todo de luto. Y luego el silencio. A la historia de Palestina, l e acompaña el silencio. Mi padre es un hijo del desastre e hijo del silencio. Todos los palestinos que abandonaron un día sus casas para no volver, aquellos que buscaron esquivar el daño en otra tierra, son Hijos del silencio. Son los escritores de novelas sin páginas que cuentan esas historias en las que la obligación de emigrar c o n v i e r t a a los hombres en familia de la nada, con sus padres lejos, sus hermanos lejos, con su patria ausente y sus sueños desbaratados en alguna parte. Debería acabar ya este poema, darle al botón de apagado del renglón. Necesito un final. Os contaré algo, lo que me produce saber. Que mi padre tuviera que soportar la brutalidad del hombre siendo niño. Pienso en él, con cinco años, temblando en tierra hostil, con su cuerpo diminuto, con su pequeña alma de refugiado. Y solo quisiera acudir en su busca, tomarlo en brazos, salvarlo de aquello, abrazarlo y acariciarlo, poder acunar al niño que fue mi padre y protegerlo. Llevarlo de la mano a algún parque, a comer helado, jugar con él, sentir sonrisa. Hacerle cosquillas, hacer lo que sea, para abrir las puertas que se le cerraron dentro y que olvide todo lo que tuvo que pasar siendo tan frágil. Y al abrazarlo, ser el hombre que salva a todos los niños indefensos, a todos los que pagan en su niñez la brutalidad del mundo adulto, ser el guardián entre el centeno, salvar a quien se asome al precipicio. Eso quisiera. Eso quisiera. Desde que tengo. consciencia De esto, jamás. He dejado de preguntarme y ahora te hablo a ti, padre. ¿Cómo lo lograste? ¿Cómo lo hiciste para no traer nada de eso a nuestras vidas? ¿Cómo pudiste con aquello? ¿Cómo diablos lograste, después de todo, seguir teniendo tanta luz en la mirada? Estás en sintonía de tu Radio Rebelde 91.5 FM. Visiten u e s t r o blog Radio Rebelde 915.blogspock.com. Bueno, y cuando son las 8 y 8, regresamos aquí a Grada Popular, esta noche fría y un sábado lluvioso, pero reflexivo con ese poema tan bonito. Ya se han puesto varias veces, pero es que hay que reflexionar sobre todo lo que ese señor cuenta ahí, todo lo que le pasó en la guerra, que no pudo vivir su adolescencia, no pudo tener su niñez. Es increíble todo lo que le pasó en ese poema. a s i mismo es, señores. Este es grado popular por la 91.5 FM.、Eh, habíamos comentado sobre un artista que yo le llamo El Filósofo de Guatemala y un compañero productor nos envió un audio. Vamos a escuchar qué opina él acerca de ello. En sintonía de grado popular, y quiero opinar que Ricardo Arjona debió quedarse jugando baloncesto, porque seguramente que juega más que mejor de lo que compone. Ahí tienen, pues nosotros abrimos los micrófonos y ustedes envían su mensaje al 0412-736. 0577. Así que si usted tiene un proyecto, una invitación a la comunidad para ir a ver una exposición o inaugurar una cancha, un mural, nosotros como reporteros de grado popular estamos allá representando a. Tu Radio Rebelde 91.5, ¿Qué, ¿qué opinas tú de esa opinión? Este Bueno, como se dice. Aquí、eh, respetamos todo tipo de opinión. Exactamente, como se dice en el Lago Popular, entre gustos y colores, no han escrito los autores. Pero, como acá, d e c í s tú abrimos los micrófonos、pues、para que se haga ese debate de si Arjona debió quedarse jugando b a q u e o componiendo y tocando la guitarra. Bueno, volvemos a lo que siempre hacemos aquí en el Grada Popular con Javier Sabier. Y los invito a la Casa Natal del Libertador. No cuesta nada, porque n o s o l o hablamos aquí de deporte. Lo primero que vas a h a c e país, para ir a la Casa Natal del Libertador, es de sal. Suelta el celular, lo dejas guardadito y agarras tu metro. Te quedas en el centro. Sin celular y compartes con tu familia y le informas. Mira, ¿pero dónde me b a j s En Capitolio, porque vas a, a, a bajarte en Capitolio y vas a pasar bueno, por la plaza. No, no, no, no, no, ese es caminar mucho. Me puedo bajar, ¿no? Ya, no.、También. No, no, no. Te vas a bajar en Capitolio y vas a caminar, vas a pasar por la plaza Bolívar. Y ahí vas a saber、mm. de historias. ¿Por qué? Porque tú te tienes que.、Eh, Aprender esa parte de la historia de nuestra Caracas, de nuestra Venezuela, para que se las dejes a tus hijos, a tu nieto, y de una vez ellos estén en vivo, en directo, como se dice, en la casa del Libertador, viendo las cosas que él tenía. Sabemos que son réplicas porque un terremoto lo, lo, lo destruyó casi todo, y bueno, por el tiempo, obviamente, pero tú le vas explicando a ellos quién era Bolívar, a esos niños de 8 años, 5 años. Eso lo hacen los guías.、Ah, sí, pero es que como, como, como representante de ese niño, tú tienes que ayudarlo. Sales, de, sales y, y, le, y ellos le dan el paseo, como tú dices, correcto. Y tú, cuando le estés dando un helado, le preguntas: ¿Qué fue Bolívar? ¿Cómo era la espada? ¿Cuál era el caballo? Y ahí comiéndose el helado el muchacho se va a acordar. Esa es educación. Ese es el trabajo en la casa, la educación que debemos darle y concienciar a los niños de dónde venimos y a dónde vamos como nación. Así es. Y entonces, ¿cuánto te cuesta este paseo que te acabo de decir que puedes hacer sin celular? Nada, solamente lo del metro, amigo. Aparte, lungelar, aparte que la alcaldía, lo que llaman el gobierno del distrito capital, tiene un, un, un paseo donde salen con varios autores, actores a representar uno a Miranda, otro a La Negra Hipólita. Y uno a Simón Bolívar, sí, correcto. Exacto, ahí lo pueden identificar buscándolo en las redes sociales como arroba. Identidad c s s Eso es una institución que rescata los valores o la cultura que, de esas épocas, donde sa sabemos que Caracas es la, la ciudad donde se refundó esta república, donde se alzaron los hijos españoles, aborígenes y negros de nuestra nación. Y hizo indio. Exactamente. Donde se alzaron contra la corona española. Lo que le decían los blancos de orilla en ese momento. Bueno, y con esto que acaba de Javier anexar a lo que estoy diciendo, es una excelente idea. Vas, ves la obra de teatro, porque es una obra de teatro prácticamente que hacen los muchachos en la calle, una representación ahí. i n c l u s i v e hay niños pequeños disfrazados también. Y no solo en los libros, porque a veces los muchachos、eh, están un poco reacios a、eh, leer. Bueno, ahí lo tienes en vivo, ¿vale? Lo tienes en vivo. ¿Y cuánto te cuesta? Es gratis, cero. Vayan ahí para la Casa Natal del、no, Libertador y、sí. no hagan como Javier, que no quiere caminar. s e、sí. v a a s en Capitola. No, no, solo decía. Lo eso decía. es una broma, es una broma. Bien, más bien hace dos cortes invitamos a caminar y dije que he caminado de aquí a, a Bellas Artes, o sea, son 45 minutos. Bueno, ahí estás haciendo deporte, drenando y. reflexionando, Porque a veces caminando tú también vas pensando cosas. Y no solo pueden visitar la Casa Natal del Libertador, sino que ahí mismo, ahí mismo, aunque usted no lo crea, en el Plaza Bolívar hay un museo sacro donde ahí se puede, te puedes introducir a unos sótanos, es decir, a la cripta donde hay、eh, vestigio de esa Caracas colonial, de esas Caracas donde hay. ¿Sabes qué? Una cripta, ¿no? Un, claro. Es un sitio donde dejan los restos de muchos personajes. i n c l u s i v en e la Catedral de Caracas está la, la familia de Bolívar. ...y b、bueno, u、eh, Ejemplo, n o e un ejemplo. Y al lado que está el Museo Sacro hay reliquias de, para los que son católicos. Hay estatuas, hay reliquias, todo lo que tiene que ver con reliquias, cosas que tienen más de 300 años. Bueno, imagínate, ahí estás aprendiendo un domingo de cultura, un domingo de deporte. Aquí en Grada Popular. Te acabamos de dar una agenda cultural, deportiva informativa. Y lo primero que hicimos fue alegrarnos. ¿Alegrarnos por qué? Porque ganó la Vino Tinto. Vale, vamos. Mira los aplausos. Se te quedaron los aplausos ahí, sí, vale. Sí, a í Hay que volverlos a <risa> instalar. <risa> <risa> Pero bueno, vamos a buscarlos dentro, dentro de un momento. Y como recordamos aquí siempre, le damos la agenda de la Escuela de Comunicación Popular Yanira Abornó. Esto es una fundación que te da una serie de talleres. Y cursos los cuales vas a mejorar tu oratoria, tu redacción, vas a aprender a, a la fotografía básica, la fotografía para las redes sociales, vas a aprender un taller básico de Excel y un pocotón de cursos que nosotros les animamos a visitarlos a través del de, de Instagram por arroba e c p y a Escuela de Comunicación Popular Yanira Borno, todo abreviado. Y para que se ubiquen más rápido y más fácil, buscan arroba ciudadccs, que ese es el diario de Caracas de la Alcaldía de Libertador. Aquí, por ejemplo, nos dicen que d e el 16 al 20 de junio hay un taller de lenguaje fotográfico. Así que anímense, señores, porque este taller apenas tiene un costo de. 500 bolívares. Bueno, es, es, nada, una es, nada, es una colaboración. Es una colaboración realmente. Y son cinco días de clase, es decir, por lo menos 16 horas vas a ver de clase. Es un curso largo donde te van a instruir y el que, el que tiene ese sueño de fotografía, locución,、ah, material lo audiovisual, ahí lo tiene. Este curso de, de taller de, de lenguaje es del 16 al 20 y el horario es de 4 de la tarde a 5 y 30. Un ejemplo, pues. ¿Dónde queda? el edificio Gradilla, diagonal a la plaza Bolívar, donde t estamos e diciendo que está la catedral, la catedral de, la, de la plaza, es decir, la iglesia, está el Museo Sacro, está, en la otro, está, al, la, está al lado el Palacio a, a, es? Episcopal. Ajá, correcto. Están, u a no, ahí, mira, por donde tú voltees en esa plaza, h ahí hay historia. Hay historia, por donde tú voltees. ¿Qué otro curso hay? Taller de Excel. Tienes de, desde el 16 al 20 de junio y ese horario es de 1 y 30 a 4 y 30. Anótenete s teléfono, solo WhatsApp, mensaje de texto a o mensaje al 0412 5851. 2639 es el teléfono de la gente de Escuela de Comunicación Popular Yanira Borno. ¿Qué otros talleres tienen? Técnica de locución y oratoria, también del 16 al 20. Así que no, apártate un tiempito ahí de, de tu. De, de la gente dice: No, yo no tengo tiempo para nada. Mentira, siempre hay tiempo para algo. Mira, este también está interesante para muchos colaboradores, productores de nuestra Radio Rebelde. Ejemplo. Taller De periodismo comunitario,、Qué、excelente idea. Bueno, del 16, del 16 al 20, también de 9 de la mañana a 12 del de, de mediodía. Y ahí mismo en Capitolio, te vas de c a t i a o te vas de Katia caminando. Así vuelves a caminar, haces ejercicio, te distraes. Y si estás muy cansado, te regresas en metro. Así mismo es bueno, buena visita. Como también tú colaboraste hablando sobre las bellas artes, tú te vas en el metro bellas artes. Y consigue apenas saliendo, te vas a conseguir con la Galería de Arte Nacional, que la han ido recuperando junto a lo que llaman hoy día la Plaza de la Juventud. Eso antes era uno, como una especie de galpones para la economía popular. Hoy, hoy es día, la, re la reconstruyeron, la hicieron más atractiva y ahí en la Galería de Arte Nacional, porque eso es toda una manzana, se va a estar、eh, dando una exposición. Del artista plástico Omar Cruz, el mismo de, de tu ranchito, r que salía en un periódico popular llamado El Camaleón, un rato i c con el gobierno y, y otro, otro con la oposición. oposición. De cual hicieron vida grandes humoristas venezolanos. Uno de ellos sale todos los días de 6 a 10 por una emisora muy conocida, el señor. ¿Viste? Tengo que tomar algo para la memoria. Caminá, caminá. Fulchola, Fulchola, el señor Fulchola, que tiene un programa de 6 a 10 de la mañana,、eh, que también lleva un curso de locución en una escuela con una universidad,、eh, la Universidad Católica Santa Rosa, hoy llamada Universidad Pontificia. No sé cuál es el empeño de la gente de cambiarle los nombres cada dos años a las cosas, pero bueno. Este es g r a d a Popular por la 91.5 FM.、Eh, les habla por allá Johnny el Maverick, el cual está saliendo todos los jueves. Este, ¿no? Aquí en la, eh, después de g r a d a Popular saltó. Y se tiró como, como dicen, como solista. <risa> es así exactamente, salí de aquí de. Gracias a Dios por el apoyo de la radio y gracias、claro. en particular de Javier Sabía, que me apoyó y me ayudó, y bueno, me ha estado dando unos t i o s ahí. Así debemos hacer con todos los que nosotros pensamos que tienen el talento y el pensamiento de educar, porque es sentarse aquí y conversar amenamente y r e c o m e n d a r l e ciertas cosas también implica. Eh, entender que estás dirigiéndote a un público y que también estás, aparte de entreteniendo, estás educando. Y como nos educan también los amigos del i n s e con su escuela de medios INSEE, Arroba s c u escuela l a e s p e r de ó n d medios i n s e así lo ubicas en Instagram. Ellos también nos dan talleres y estos son totalmente gratis. Imagínate hacer un taller y que tú salgas certificado y ahí mismo consigas empleo porque ellos nos dan. Talleres de creación de contenido por las redes sociales con inteligencia artificial. Nos dan taller de introducción al diseño de personajes y dibujo digital. Otro de maquillaje y maquillaje, menos que para televisión. Taller de operador de cámara, como dijimos al principio del programa. También dan un taller de integral de actuación. Una nueva formación que está dando. Y un sinfín de, de talleres, entre ellos operador de audio, que a veces aquí nos damos algunos tablazos con la operación de la, de la emisora, pero aquí vamos convirtiéndonos poco a poco en comunicadores integrales, en、eh, los cuales tenemos que saber hasta cómo operar la emisora, cómo enfrentarse a un desperfecto. Por ejemplo, esta computadora a la cual dependemos se, se paró porque no hay música, deberíamos tener. En el lado izquierdo, otra alternativa. Deberíamos tener un tocadisco. Deberíamos tener un Cassé o un CD. Un plan B, como se dice. Exactamente. En el otro lado, tenemos otra PC. En esa PC podríamos también reproducir、eh, algo alternativo para salir de la pequeña problemita t é c n i c o que siempre se presenta. Y es importante que todos los días aprendamos, aprendamos. No importa la edad que usted tenga. Lea. Que algo queda. Así es, así es. Lee, eh, culturícese,、eh, eduquese, haga deporte, camine y lo que siempre dice Javier j a v i e r q u é pasa con el celular? ¿Dónde hay que dejarlo? En la gaveta. <risa> así mismo, bueno, vamos a escuchar un nuevo tema musical. Esto es Grabo Popular por la 91.5 FM. Vamos a ver que no tienen por ahí el pana, el hijo de María l e ó n z a el señor Daniel Camacaro que está en los controles. ¡Suéltala, DJ! No, no sale nada, chamo. No sé, me sabotearon hoy, ¿vale? Bueno, seguimos aquí en Grada Popular en esta noche nocturnal y fría. a、eh, a h ya salió la música! v a l e バンバンバン、q u e d a スタンラーを。 Wow. radio crimen transmitiendo no, esto no es una radio crimen este es radio <risa> rebelde 91.5 y eso que escuchaban es la polla records una banda una agrupación vasco gallega porque el vocalista es gallego pero esto es del rock radical vasco una agrupación que más de uno en k a t i a diría wow jamás había escuchado en la radio a la polla records Por grada popular, la acaban de escuchar a la Polla Récord. Excelente grupo de rock, un rock bastante pesado, revolucionario, protestante. Ahí lo acaban de escuchar, dándole duro, pues. El Evaristo, ese señor que tiene como 65 años y todavía está bogueando en las en los altares del rock. <risa> Dándose duro con las letras contundentes contra el reinado de España, que no existe. Como dijimos ya, España es. Una nación, un reinado donde hay más de cinco regiones que se quieren independizar. Bueno, ojalá lo logren, pues ojalá logren ese sueño y, y lo alcancen. Y, y no solo tienen la letra, porque también le pegan duro esa batería, ¿vale? Buen ritmo, buen tiempo, excelente banda,、Ajá. ¿vale? La vamos a tener más aquí, ¿cierto? Aquí en Grada Popular. Claro, claro, en Grada Popular siempre solíamos colocar en las otras ediciones, porque ya es ya la tercera vez que Grada Popular está por la Rebel de 91.5. Así seremos tercos y buenos tauros. ¿Eh? Es así, estamos aquí combatiendo, dando la batalla y concienciando a la gente hasta con la música, porque la música lleva un contenido, señores. No dejen a esos niños t a r escuchando todos los días reggaetón. Eso enferma. Aparte de esos chamos también de los celulares, como lo recordamos todo el programa. Y bueno, y como siempre, hablar de deporte aquí y hacer deporte. Y estimula, estamos los dos. Estimúlenlo y i n s c r í b a n l o por supuesto, en una academia donde le enseñen a tocar el cuatro, por ejemplo, donde también puedan tocar otros instrumentos. Recordemos que tenemos un sistema de orquestas de los más grandes del mundo, donde ten tenemos más de un millón de músicos. Bueno, ahí lo tienes en Avenida del Cuartel, frente a la Andrea Eloy. Tiene sus, una de las tantos núcleos, de núcleos que tienen bajo, cello, violín, cuatro, como tú lo acabas de decir. En、guitarra. cuatro. En cuatro. Ese es. ¿Cómo? Desorden Pool, no caramelo, no. o No, n o n o Los amigos invisibles. Ay, no, no, no. no. Esos son los amigos invisibles. No, ya. No, tres oportunidades. No, bueno, no, los no. amigos invisibles. Bueno, ahí tienen lo que toca decir:、eh, cultura, música. Ahí lo tienen, deporte. Aquí en Katia está todo, ¿vale? No tienes que moverte mucho. La verdad que Katia, desde hace tiempo lo nombramos también en algún programa. Katia tuvo un movimiento importante. Estamos hablando que en aquellas épocas, como tu programa Caracas. Cinco décadas después. Queda todos los jueves a las cuatro. Ahí en ese programa vas a hablar de Caracas y de Katia. Y Katia tuvo más de ocho cines. La década, desde la década de los 40 hasta un poquito más acá de los 80. Si te pones a contar los que, por supuesto, yo no conocí ni la mitad, porque ya en la época que yo nací, en el año 78, y cuando empecé a patear la calle, como a los 7 años, ya yo bajaba a Plaza Katia a, a trabajar. Bueno, te recordarás del cine que estaba ahí en Cine m a l a g o ¿Recuerda ese cine? Claro, ahí vi mi primera película. Ah, viste? De hecho, la, mucha gente a lo m o r no lo conoce, pero no, no, mentira. ese era Es uno de los, los cines más grandes de Men, Caracas. Mentira, la primera película la vi en el centro comercial Pro Patria. Y fue, ahí y había dos que, cines también, ¿recuerdas? Y, y creo que fue la del gobernador de Carabobo. Ah, no, perdón, la de Batman. <risa> <risa> mi primera película, creo que fue de Batman. Ahí existía una fuente de sorpresa b u e n No te metas con el gobernador Lacaba, que él es una persona que acaba de ser reelecta. Desde aquí le aplaudimos que todos los gobernadores、eh, que hayan sido reelectos, que creo que fueron poquitos,、eh, mantengan su buen, a, buena administración, porque ustedes son empleados de nosotros, ¿oyeron? Y los alcaldes también, y hasta el presidente de la República es nuestro empleado. o q u e tienen que buscar los empleados públicos? Administrar bien los recursos y saber que la autocrítica es solo un látigo para que la revolución se perfeccione. No crean que porque la gente salió a protestar porque se quedó sin agua, por ejemplo, Maber t e n í a tres meses sin bañarse, ¿qué digo? Sin agua. Y tenían que reunir. Pagando entre... el agua, pagando el Exacto, agua. Exacto, tenían que reunir entre todos los vecinos para pagar un, un camión, un cisterna. De agua, un cisterna de agua. Increíble, ¿no? Pero bueno, qué bueno que ya l o resolvieron el problema, ¿viste? Si yo no te toco el tema, tú no felicitas de lo capital. Oye, de verdad、estás、que se pasado, me había pasado, pero esperemos pasado. que el otro fin de semana también llegue el agua. Ah. Bueno, tin, tin, tin, hay que, hay que hacer la vaca para comprar el, el, la cosita esa que le damos carajazo, ¿cómo se llama? La Marimba. La Marimba. ¿Qué tienes por ahí? ¿Tienes algo más, este, camarada?、Eh, bueno, repetir nuevamente lo que dijimos de la a g e n d a cultural: vayan al Ávila, pasen un rato, es, agarren aire puro, aire puro de ahí, de ese Ávila fresco, rico de Caracas. No, es una ciudad privilegiada aquí que tenemos el Ávila. Para empezar por el Ávila, sí, eso es verdad. Eso es una ciudad privilegiada, oyeron. Y. También tenemos lo, de la, lo que hablamos de los muchachos que se,、eh, se actúan, actúan como Simón Bolívar, Sucre, ahí, ¿dónde? Cerca de la Casa del Libertador. No, no son tan muchachos, n o、no, hay niños, hay niños también. Hay un, hay un grupo de actores bien veteranos. ¿Hay unos, sí, hay unos que ya son mayores, pero también vi unos niños que es muy bueno, pues, porque si llevas un niño ahí se identifica con ese jovencito que está ahí y le da una pequeña historia, de historia donde aquí, de nuestra Venezuela. De lo que sucedió en aquella época i n d e p e n d i e n t i s a Caracas, tienes muchos sitios increíbles. Aquí mismo en, en la calle Maure de Katia hay un bar temático, el cual se llama, es la única cuadra que queda patrimonial, la cual, el cual se llama Bar、eh, o r e s t a u r a n El Torero. Importante, porque esta es una casona que tiene, debe tener más de 150 metros cuadrados y en ella vas a conseguir en cada cuarto y sala. O espacios donde pases, una serie de, colección, de colecciones de objetos que vienen de la,、e, de la época del de, de, de, de Benevérito, del señor que gobernó cuarenta y pico años aquí, 27 años, el señor Juan Vicente Gómez. Ahí vas a conseguir gaveras de, de madera, vas a conseguir、eh, tarjetones electorales, colecciones de botellas de r e f r e s c o que ya no existen ni cervezas ni hablar. Hay sombreros de mariachi. Mira, ¿no has entrado nunca? Claro, claro que sí. Yo estuve ahí. Es muy, muy bonito el sitio y acogedor la gente, todo. Es, es bueno que la gente de Katia pase por bueno, ahí. Bueno, a mí no me gusta el sitio que,、eh, con esa palabra que dijiste, pero. <risa> <risa> <risa> Esto es g r a v p o p u l a Hemos escuchado otro, un buen tema que siempre me recuerda a uno de los hermanos que le rendimos homenaje siempre en el mundo del rock and roll. El Panatito Metal, siempre lo recordamos con esta canción que era una de sus favoritas,、eh, de la misma gente, una agrupación bueno, mítica en el rock and roll venezolano. Este tema se llama y va con lo que está pasando ahorita en Caracas: una lluvia de emociones, una lluvia de amor. Pusiste romántico. Es si、escapar。 「新たにない」 どうしても言とうしても言して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 Venezuela, mi patria querida. Gran misión. Viva Venezuela, mi patria querida. Visiten u e s t r o blog Radio Rebelde 915.blogspog.com. Bueno, y regresamos cuando son las 8 y 41 pm en este sábado, como dice la canción de lluvia, una agrupación de los años 70 que triunfó en todos los años 80, una agrupación venezolana de rock, como decía Paul Giman, rock nacional, excelente balada que recuerda a ese camarada, ¿ven? Algo triste, pero como dice, bien, recordar es vivir, ¿cierto? Entonces, tenemos a lluvia, como este sábado, lo que voy a d e c i nocturnal. La misma gente, así mismo es una agrupación de la más importante en el rol nacional. Y sí, si hay algo que te va a recordar alguna persona, si hay algo que te va a recordar alguna persona que tú de verdad aprecias y quieres, es la música y la comida. Son, son dos conectores que hacen i n c l u s i ó n o. Una i m p l o s i ó n en tu cerebro o explosión en tu cerebro. Te va a conectar recuerdos, te va a、eh, revivir ciertas cosas. ¿Sabes q u e h a y un, una anécdota a mí bien bonita de una niña que estaba en estado de coma. Y los padres sabían que la niña era muy fanática de un futbolista italiano. Creo que era Andrea Pirlo. Y esta niña,、eh, los padres consiguieron. Que Andrea Pirla le grabara un audio. ¿Y a qué, qué crees que fue la reacción de esa niña? Cuéntanos, cuéntanos, cuando está interesante. Cuando escuchó el audio, la niña despertó del coma.、Oh, vale. Qué excelente noticia. Qué bueno, bueno, fíjate lo que toca decir: los recuerdos están ahí. Estaba en coma y sin embargo los recuerdos permanecían ahí. Igual que cuando te recomiendan y le dicen a las mujeres en estado d e、eh, Eh, o sea, las mujeres que están preñadas les recomiendan siempre, aparte de mantenerse en un lugar que no las altere, que se mantengan en paz, les recomiendan escuchar música ligera, le s recomiendan leer, le s recomiendan hacer ejercicio, porque eso va a ayudar a la formación de ese niño o esa semilla que está en el vientre. Lo mismo es, ocurre: música, con música clásica, eso ayuda, claro que sí. Es, eso, ese positivismo, esa, esa alta calidad de esa música no ayuda al niño. Claro, ahora usted una, es una mujer rumbera y solo le gusta decir: dale reggaetón, da, da, da, da, da, da, da, da. No, no, no, un、no, no. momentico, un momentico. Esos niños, por lo menos en primaria o en los Kinders, yo estoy totalmente en contra de que la maestra, que son recreadoras y que deberían educar a nuestros hijos, le ponga música de reggaetón a esos carajitos para bailar. ¿Qué es esto? Yo pienso que a cada edad, cada edad tiene su música, es mi, mi opinión humildemente, ¿no? Cada edad d e b e r í a de disfrutarla. Recuerda cuando nosotros mismos éramos pequeños, esa música no era así. Nosotros vivimos, creo que somos una generación privilegiada, lo que llamamos la vieja guardia, porque vivimos cada etapa de niño, de adolescente, preadolescente, adulto. Ya va, me está sonando como guaguinoso. No, no, te lo estoy diciendo claro, que cada época. ¿Eres o no、viene. eres? ¿Estás no, a favor、no. o en contra del reggaetón? No, mira, es, es un ritmo que realmente no comparto yo. Y lo que menos comparto、ah, es la letra. Muchos cuidados,、sí, porque si、claro、no. l a r o y r m u c h o c u i d a d o porque si no. No, no, no, no mucho, me parece. Muchos cuidados, porque si no, a partir de mañana empezaba a buscar nuevos compañeros. Pero lo, lo que quise decir, acotando lo que tú estás diciendo, d e información. Claro, esto aquí estamos bromeando yo Javier aquí. c l a r Es eso, que si eres niño de 5 o 6 años, no vale. Es lo que vive a su niñez. Juegue metra, juegue perinola. ¿No les va s a poner、eh, esa, esa letra tamburgalba? ¿vale? Estimula al niño a ser papagayo, estimula al chamo a jugar metras, estimula al chamo a compartir en una, en una coral donde los niños aprendan no solo a cantar parranda, también pueden cantar、eh, tantas cosas de folclore venezolano como Juan Alberto Ibarreto. ¿Recuerdan Serenata Guayanesa? Yo siempre, por supuesto, aquí en, en Radio Rebelde, si escucha s la programación, colocamos temas y temas que son, tú dices. Son, son temas de ellos, s e n temas de l o infantiles. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Pero s n i ñ o s i e años. No, yo siempre、vale. recuerdo con mucho cariño esa que le dedicaban a Bolívar. El niño Simón Bolívar. ¿Te acuerdas la de la gata que se comió el ratón?、Ah, no, esa es una de las más cómicas, <risa> sí. Esa es la más cómica. La, el matrimonio entre la gata y el ratón. Sí, tienen bastante. Tienen una del papagayo, lo que tú acabas de nombrar. También tienen una po, de esas. Exacto, quiero hacer un papagayo para aprender a volar. Hay mucha música ya, infantil v e n e z o l a r Hoy, la popular parece un karaoke. Sí, y aquí estamos hasta cantando ya, vale. Bueno, para que tú veas, estamos alegres, estamos contentos porque ganó. Porque el avino tinto, vale. Mira, los aplausos ahí a Capela. <risa> Ganamos, hermano, porque cada vez que gane cualquier equipo, c u u a l q i es r equipo e más, mira, si sea de chapita, nos tenemos que alegrar porque es venezolano. Es más, cuando cuando terminemos los grados p o p u l a r que quedan ya 15 minutos, nomás que h a g r a b a n d o algunos efectos especiales. a c o no hay e r No, vamos a hacer vieja escuela, agarramos un par de cocos y hacemos los pasos del caballo y esas cosas, ¿no? Claro, sí, es.、Eh. La vieja el, el escuela. Bueno, la broma, sí. Como lo acabo de decir, la vieja escuela, hacerlo así de aquella época que esa gente se l a inventaba. ¿verdad? Ah, y un llamado a los productores, por favor.、Eh, un dólar cada uno para comprar una marimba. Así, Parecido, tenés, así Para,、ah, para las denuncias, claro. Sí, para denuncias. a í nos copiamos de una emisora AM que tiene como 80 años al aire. Lo que tú dijiste, <risa> va, a, a, vamos a tratar、no、de que lo logren. o、no, De, de que ser, le pongan las tablas. No, t i r e b e l d e No, Tirrebelde informa en. Que llegó el agua. Llegó el agua por fin, después de tres meses ya. ¿Dónde es que Al vives tú? Ahí están las torres, pasadas d 15 y 16. No, no, y que no solo llegue, que llegue con frecuencia. Por ejemplo, en mi casa, estos días yo subí un video de una denuncia, porque nosotros debemos ser consecuentes con lo que decimos. Ejemplo, si yo pongo una denuncia o la anuncio acá, tengo que hacerle seguimiento. Un saludo a los compañeros de la Universidad、eh, Politécnica. Territorial、eh, Mariscal Sucre, que tienen dos sedes, una en Antímano y una en San Martín. Esperemos que hayan llegado un, a un final、eh, feliz. feliz con las situaciones irregulares que se encuentran en esta universidad.、Eh, tuvimos un programa ameno con ellos el sábado pasado, este, varias opiniones, inclusive una docente llamó dio su opinión. Yo creo que nosotros, como medios comunitarios alternativos, tenemos que sumarnos a esta lucha, pero no es para callapear a, a la persona a la cual ellas denunciaban, que era el rector. No, no, no, no. Es para buscar la solución, el diálogo. ¿Verdad, Yepes? Como tú lo dijiste ese día, Que teníamos,、eh, él tiene el derecho a réplica. Por、y、supuesto. Lo dijiste claramente, lo dije yo. Puede llamar y puede acercarse a la emisora, y aquí, en Grada Popular. Se le abrirán los micrófonos para que él dé su versión. Mira cómo te a g a r r o fuere a d vaso. ¿Dónde puede llamar? Me agarraste fuere a d vaso. Ah, viste. Tienes. Ay, no, no, no, no. no. Está raspado. Tarjeta amarilla para el camarada, ya que estamos en onda vino tinto. Tarjeta amarilla para el, para el compañero Maverick, que nos ha grabado el teléfono de, de este programa, que es 0412-736-0577. 047160577 Y como yo estaba, yo vine hoy con Alegre porque ganó la Vino Tinto. También estoy contento por la clasificación al Mundial de Baloncesto U17 de los Chamos del b á s q u e t Que vienen de ser por primera vez en la historia,、eh, no por cuarta vez、eh, campeones suramericanos. Pero lo que quería decir como primera vez en la historia. Que clasificamos en u 1 7 a un mundial, también es primera en la historia que ganan las chicas en un suramericano y los varones en un suramericano U17. O, es decir, se puede catalogar desde ya para los premios Inca, los Meridianos de Oro y todos esos premios que dan a, a anualmente. Se puede ya catalogar como la Federación Venezolana de Baloncesto, como la mejor dirigencia o la mejor federación de la nación. Así es. Bueno, y como siempre tú estás hablando aquí en Granada Popular de Deportes, seguimos contentos, alegres por el triunfo l Avenotinto y que sigan más. Y bueno, y esas personas que tú siempre estás nombrando aquí de distintos deportes, vamos a ver si tratamos de hablar de otro deporte, como son el tecondo, el karate, que aquí hay muchas escuelas aquí en Katia. Sí, sí, en Katia hacen, por cierto, felicitar la labor de nuestro compañero productor y coordinador del área de cultura, educación y deporte, Oscar Torres. El cual está participando con la parroquia Sucre en varios juegos estudiantiles que se están efectuando en las instalaciones del de la, antiguo Inca Cuartel, actualmente hoy llamado Polideportivo g o Chávez, y también participando en unos nacionales en lo que es el Liceo Sucre contra otras parroquias interesantes, porque se están jugando tres disciplinas nada más: Kiking c Ball, para incluir a las chicas, Voleibol, creo que las dos femenino y masculino, y fútbol de salón. O futsal, como lo llama la FIFA, que se robó ese nombre, por cierto. Una denuncia, la FIFA se robó la palabra futsal. Porque el verdadero fútbol de salón o el futsal original, para mí, que soy de la vieja escuela y donde somos campeones mundiales, en México en 1997, una hazaña deportiva. ¿Se le cayó la cédula ahí? No, pero mira, increíble, una hazaña deportiva que, que tuvo este país, que hasta un gimnasio en el Táchira. Tiene ese nombre, lo único bueno que hizo Caldera en su gobierno. s a l u d a a Rafael Caldera, donde quiera que esté. Vamos a escuchar un nuevo tema musical, este es gran popular por la 91.5. Vamos a escuchar una de las bandas que a mí me parece de la más jocosa, de, de la más completa. Y la nombré hace rato con una canción que mi amigo Maverio pe no pegó cuál e s la agrupación, pero vamos a ponérsela para que se recuerde. La profesora Comunitaria de Katia, Radio Rebelde 91.5 FM, con más fuerza. Ahí tienen, pues, con más fuerza, como sale la producción de esta grada popular d el día de hoy, con mucha alegría, con mucha pasión. ¿Por qué? Porque ganó quién? La vino tinto. Bueno, y cuando son las 8 y 57, como lo dijo Javier, Javier, correcto, me agarró fuera de base dos veces, ¿por q u e Me agarró fuera de base con el teléfono y con los amigos invisibles. Una banda que es súper conocida aquí en Venezuela. Dale, ¿Qué Ale me pasó, Ale? ¿Qué te pasó? Bueno,、eh, bueno. Fue, fue fundada en 1991, ha sido nominada a múltiples oportunidades al premio Grammy y tiene dos Grammy latinos. ¿Qué te parece? No, de las mejores、eh, agrupaciones que hace Fan. Y que Fusion, la... fusionan mucho ellos, salsa, porque tienen un toque de salsa、ahí. No, pero se afinan con el f u n k、eh, ¿Por qué lo digo? Porque ellos le aperturaron varios conciertos a una de las bandas del f u n k llamada y a m i r o c u e i En el polidero de Caracas y en varios sitios. Bueno, y hace 26 años, mírense, cuando era joven, ¿sabe quién estuvo escuchando Los Invisible? Javier, Javier, ¿vale? fui cuéntale, a Los Migos Invisibles? Javier s a v i e r vale. Cuéntale, cuéntale, cuéntale. Fui a verlo, alguna vez fui joven. <risa> <risa> en, el、bueno. año, en el año 99, sí, ya ganaba yo un poquito más de sueldo mínimo. ¿Sabe cuánto ganaba yo en esa época? Era aprendiz de carnicero. Ganaba 190 mil bolívares. Pero un carnicero r o c k e r o Sí, no, siempre, a mí siempre me gustó el rock and roll y la música protesta. Yo creo que yo soy, yo tengo como que sangre guerrillero allá de b a s c o l a n d i a o de Cataluña. Aunque soy hijo de un par de madeirenses. O sea, dos nacidos en la isla de Madeira, una isla que está más cerca de África que de Europa. Bueno. Igual, que, que igual, están tratando de ¿no? igual de Canarias. Igual de Canarias. No, no, no. no, no. La gente de Madeira es muy orgullosa de su territorio.、Eh, tiene uno de los representantes que, que a algunos le cae mal, a otros les parece que es un líder. Uno de los mejores futbolistas actualmente. Todavía está, está por retirarse, igual que Messi.、Eh, me refiero a Cristiano Ronaldo, que por cierto tiene su museo y prestó su nombre. Para que el turismo se explote más en la isla. Y se, el nombre se le colocó al Aeropuerto Internacional. Si el hombre es un poquito egocentrista, con eso se linchó más el pecho. Bueno, pero de que juega, juega. Hay que darle mérito a eso. Ahora, ¿cuál es la cosa positiva de Cristiano Ronaldo? Es que este amigo, a pesar de. de ha tenido una carrera muy exitosa, inclusive con las publicidades. Y ha aprovechado ese trampolín. Para ayudar a muchos niños que han sufrido en Palestina de bombardeos en Palestina por parte del Estado sionista de Israel. Este señor le ha pagado operaciones a varios niños para recuperarle las heridas de los bombardeos continuos de estos genocidas. Y lo bueno de él también es que. Mira, ahora se tiró también hasta para las redes. No, no, no eres tú solo que tiene p o d c a s t Ah, bueno, imagínate. <risa> Cristiano Ronaldo, el día que inauguró su podcast, un, en un solo día recogió un millón de, de suscriptores. O sea que casi, casi me alcanza. Y <risa> Imagínate tú. Upa, que eso parece un poquito de ego. Pero bueno, está bien. Mira,、ah, recuérdense que Maveri también, aparte de salir los jueves acá con su podcast, el de. No, Entonces, los jueves, los jueves. ¿viste? A los jueves. Ese es Caracas, cuatro décadas después, cinco décadas, cinco décadas. Yo、ya. no sé por qué estoy pegado en el cuatro, ¿vale? Ya me corrigió, había sabido siempre eso.、Sí. Son cinco décadas después, y como él siempre me hace la publicidad aquí en YouTube, acabo de poner uno nuevo, que es la historia de la bamba. ¿Cómo nació esa canción? De paso, esa canción tiene, imagínense lo que está hablando el de África. Esa canción tiene ritmos africanos. Y, y en México se liga con lo español. Todo lo que estamos hablando llega a ese punto de la bamba y ahí lo pueden buscar como Johnny El m a v e r i en YouTube y me apoyan. Tengo, no. no tengo tantos seguidores como el futbolista, pero bueno, ahí voy. Sí, sí, lo importante es que va, este señor llamado Cristiano Ronaldo va monetizando cada vez que sube un video y, y eso es importante porque seguro esos recursos van para los chamos del África, van para los chamos de Gaza. Para pagar operaciones. A mí, me, me, me, esa parte de los deportistas me fascina. Que hagan esa labor social porque, por algo, Dios le dio la oportunidad y ese privilegio de tener ese don. Y, y, y habla muy bien como persona de él. Por supuesto. Y multiplicar y aprovechar la fama para llevarle una ayuda a un personaje, a un niño o una familia que le hace falta. Cualquier cosa, pues. Bueno, este es grado popular para nosotros es un placer siempre compartir con ustedes. En,、eh, obviamente, les invitamos a buscar nuestro blog, donde consiguen nuestro Telegram, nuestro WhatsApp, nuestro grupo de, WhatsApp, nuestro grupo de Facebook, que es el más viejo. Ahí en g r a d a popular.blogspot.com. También tenemos un enlace para la radio, un enlace para el podcast del amigo Maverick. Y bueno, reiteramos el saludo y el respeto y pronta mejoría para a l e s s a n d e r Guevara, nuestro amigo el Matatán, que bueno, se estrenó. Una vibra desde aquí de grada popular para él. Que se estrenó en Salz, con su salsa manía todos los sábados a las 4. Esperemos volverlo a tener por acá. Hoy, antes de entrar al programa,、eh, colocamos una parte de su programa. Esta dirección de esta estación está a cargo de los hermanos Arteagas, es decir, en la dirección Juan Arteaga, en la coordinación de producción y contenido, el amigo que no le gusta, Ricardo Arjona, Jesús Arteaga, y en la p r o d u coordinación c c i ó n En la coordinación de cultura, deporte y Y Etcétera, etcétera, está el amigo Oscar t o r r e el profesor, el cual lo felicitamos aquí por su labor con los Juegos Estudiantiles Parroquiales y los Juegos Nacionales que tuvo su inauguración ahí en el Parque del Oeste, el Parque del Oeste Ali r I, o mejor conocido como el, parte, el Parque Los Gatos.、Sí. ¿Y、sí. quién、200? tuvo en los controles? ¿Quién tuvo en los controles el, máster? En los controles tuvo el hijo de María Lionza, Daniel. El caramelito Camacaro, Camacaro Daniel Caramelito Camacaro. Ah, por cierto, no sea parte de la sintonía de la Rebelde, por supuesto. Mire, no mandate el saludo que siempre mandan las muchachas los domingos. Sí, no, a, las, a la, nuestras compañeras de. Eso s mismo, s por eso estaba volteando para allá. <risa> estaba volteando para la pizarra que tenemos al frente de esta, de esta estación. Que, que esos que escuchan de fondo es el nuevo transmisor, por eso que estamos con más fuerza. El día de hoy. Sale el programa de la mistura.、El、programa Mistura es un programa que decidimos colocar en esta emisora porque te, sabemos que tiene el mérito, porque ya lleva 800 más de 800 programas al aire y se transmite en varias emisoras alternativas y populares en el mundo, por lo menos en 8 emisoras. Y este señor produce este programa、eh, que le da. Prioridad al rock and roll de Hispanoamérica. Interesante, a las 11 de la noche arranca ese programa. Igual que el día domingo、mmm, se estrena nuestra amiga Coromoto Yaraba con Metal Global. Metal Global es un programa hecho desde el Valle Cara de Caracas, donde nació,、Ose、no, donde se c r i ó y vivió Ali r I, porque Ali r I es de Falcón. Casi meto la pata. Y el día, los invitamos el día domingo a las 11 de la mañana. Va a estar nuestras amigas de. ¿Cómo que se llama el programa? m e n t e y Café. Ah, esta vez nos lo hicimos how. m e n t e y Café es un programa、eh, sobre la psicología, donde tres psicólogas y se sientan a explicarnos un tema en particular interesante. No, se lo, no lo pierdan, las pueden seguir por sus redes sociales en arroba mente-bajo guión y café-bajo guión o la consiguen por radiorebelde915.blogspot.com. Se mete donde dicen programas y casi todos los programas que tengan redes sociales nosotros los compartimos, porque esa es la idea, ¿no? Multiplicar la información. Apoyarnos, como e m p e z a s t e el programa hablando, a p o y a r n o s Así mismo、es. Y también recordar que los días jueves está de nuevo al aire Cultura Rock. Con el señor Paul Gilman, es integrante de la agrupación Arcángel. Casi me quedo sin voz con ese grito. Cultura Rock con el señor, como lo dijo allá, con el camarada Paul Gilman. Todos los jueves a las 11 de la noche. Así que. Variedad, Rock, Ska. Ah, no dije el de Ska. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no. El día viernes sale Rude Boy Train Ska, s i un programa excelente de es, del género Ska. Como esa canción que canta Desorden Público. Esto es Ska, si no te gusta, te va. s Esto es Ska. Visto, yo estoy a nivel de karaoke. Ya vas a cambiar Es la temática. Yo creo, vamos a, vamos a hacer un programa de karaoke. Por lo、no、que se, veo, tú no, no, no puede, has、mamá. cantado y cantado ahí. Tenemos que respetar a los, a los escuchas, como dicen algunos aquí, a los radio escuchos. No se dice radio escuchas, se dice usuarios y usuarios. Corrigen su vocabulario, compañeros. Y por supuesto, invitarlos a escuchar de lunes a jueves, Cafecito Rebelde con nuestro pana, el amigo Daniel Camacaro. Está、ahí todos los días, a partir de las 7 de la mañana, usted se sintoniza a las 91.9. Y cuando empiece a escuchar el cafecito rebelde, bueno, acompáñelo y comparte la información de su comuna, de su organización o sus cursos a dar, porque el cafecito rebelde es para eso. También da r l e difusión a los eventos de la parroquia Sucre. Bueno, ahora sí, nos fuimos, nos fuimos. Vamos a escuchar a la gente de. Ah, a nuestro amigo Bob Guayo.、Ah, honor al que el honor merece. Vamos a escuchar talento nacional de la parroquia.、El、Bob Guayo le ciño con su canción Represento. Hasta la vista, baby. Nos escuchamos el sábado. El gancho man, Bob Guayo le ciño. Venezuela Geto t June Burning Clan Burning City Yo Represento la música real Y mantengo el mensaje original Y aún tengo mucho para dar Venezuela Geto h t June One Time Cherh ベネズエラゲット、ユ、hey. con hey. a ワン an an ・タ m ム Misma cultura, m i s m o l é x i c o aún la escritura sigue fluyendo en este momento de mi vida. Para canalizar toda la experiencia acumulativa y que viva lo que dicta mi señor desde allá arriba. Para que fluya en definitiva la vida que impulsa la disciplina. Represento la música. オープ r サーチンポイントは全部の人間の a 間の人 e の人間の人間の人間の人間の人間の e 間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間 i 人 n の人間の人間 s 人間の人間の人間 u 人間の人間の人間の人間の人間の a 間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の m 間の人間の人 o の人間の人間の人間の人間の人間の人間の o 間の人間の人間の人間の人間の人 s の lo puedes の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の よ e 見せるよく見せるよく見せるよく見せるよ l 見せ a よく e せるよく見せ a n く見せるよく見せるよく見せ a よく見せるよく見せるよ o 見せるよく見せるよく見せるよく見せるよく見せるよく見せるよく見せるよく見せるよく見せるよく見せる m u c h o para dar Venezuela get o you n w one time、hey! Reggae music for the world El c a n c o man b o p b o a y o l e c i l l o Venezuela get o y u in burning clan Burning city Representer a n t de Venezuela Desde Latinoamérica Nuevos u n i d o del Caribe c h o o 私は私の国に行くのは私の家族に行くのは私の家族に行くのは私の家族に行くのは私の家族に行くのは私の家族に行くのは私の家族に行くのは私の家族に行くのは私の家族に行くのは私の家族に行くのは私の家族に行く ピーク、ピーク、ピーク、ピーク、ピーク、ピーク、ピーク、ピーク、ピーク、ピーク、ピーク、ピーク、ピーク、ピーク、ク、ピーク、ピーク、ピーク、ピーク、ピーク、ピーク、ピーク、ピク、ピーク、ピーク、ピーク、ピーク、ピーク、ピーク、ピーク、ピーク、ピーク、ピーク、ピーク、ピーク、ピーク、 Mi para la ley. Perdido en el corazón de l と、grande よう b i l ó n Me た i c e en el clandestino. アンジェリーノ・フランデスティノ、ニジェリアノ・フンデンスティノ、マノ・ネグル・シマン・モンスマン・ンスマン・ディア・カラバルシー・マタニア、ウジ・ララディア・ー フリップリブルディーバー、ゴールドバー、トゥーミス、ウェイヨー、エンカスティーユーディークリスタル、ポコアポコフリクレシエンド、イミスファブラスディーアモン、セファロンディーエンカスティーユーディーユーディーユーディーユーディーユーディーユーディーユーディーユーディーユーディーユーディーユーディーユーディーユーディーユー みたいな。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 手をつけてください。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 私は。